Recibimos con mucho gusto a Año Pami Puma, eh, que es este descendiente de, del pueblo inca ecuatoriano y que eh, está en nuestro país con un mensaje muy, pero muy especial. Gracias por por venir a Buendía Uruguay. Muy bienvenido. Eh, bueno, eh, yo estaba leyendo un poco sus datos y hacía referencia a que en determinado momento de su vida eh, recibió un mensaje de, de, de la Pachamama, de la madre tierra, sí. y eso modificó cierto cambio en, en su conducta, en su propio mensaje. ¿Qué, qué fue eso que que la Pachamama de la Madre Tierra le dijo, ¿y de qué forma? Bueno, muy buenos días, eh, hermanos y hermanas de este lindo país, Uruguay. Eh, yo creo que ese mensaje no solamente lo recibo yo, sino día a día cada ser humano lo recibe, solamente que no, lo, no está atento en el momento que usted se alimenta, en el momento que toma un vasito de agua, en el momento que toma el sol, esa es la naturaleza, pero ya no hemos retirado de esa conciencia que la naturaleza es viva, que es una madre, Entonces, como seres humanos, no podemos recibir sus mensajes. Eh, hasta en el momento de eh, comer una legumbre, una fruta, si tiene la conexión, va a sentir el espíritu, y si tiene el, eh, el, el amor a la tierra, pues puede ser que la tierra le hable, porque es un ser vivo. Puede ser que la fruta le diga, ¿cómo estás? Buenos días. <risa> Pero en mi caso, eh, eh, fue algo más especial, ¿no? Porque yo estuve en una gruta de Ecuador, eh, haciendo una meditación, retirándome, y en un momento se puso todo oscuro y me dio un poco de miedo y sentí una tristeza sentí la tierra sentí su dolor sentí era como una visión pude ver lo que la tierra le está pasando pero era muy jovencito o sea de una forma de niño pude ver ese futuro. Entonces ahí fue cuando la primera vez comuniqué con la Tierra. Bien, ahora tú ya eh, venías con, con, con algún tipo de, de, de meditación, de, de trabajo espiritual, cuando cuando decidiste, digamos, volcar toda tu energía, tu trabajo, a, a difundir un mensaje, porque hacés tus películas, viajás por el mundo, eh, transmitiendo tu sabiduría no sobre la naturaleza y ese mensaje que querés dar. sí Digamos, ¿Tú ya venías de una historia de una familia mm. abocada a este tipo de cosas? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia tuya personal? Bueno, ese es algo también un poquito curioso porque normalmente eh, puede ser eh, que se da de abuelo a nieto y así por, por medio de las generaciones, pero en mi caso, de niño empecé a recibir sueños y visiones. Y esos sueños y visiones fueron como guías para poder despertar en este caminar, en esta vida y un día fue que el Padre Sol en uno de esos sueños me habló y me enseñó eh, ciertos conocimientos y desde ahí hasta el día de hoy es el Padre Sol, el Espíritu del Sol que durante el, durante ese proceso de meditar me instruye, me enseña y lo que él me dice o las señales que él me da son las que yo llevo o sea se puede decir que empecé o me inicié con el Padre Sol, con el Espíritu del Sol. y la gente Al recorrer el mundo, ¿de qué forma capta el mensaje que tú estás llevando? ¿Sentís que, que la gente reacciona al escucharte? Reacciona mucho. ¿Sí? Es extraño que a veces en su propio país reacciona de una forma diferente porque eh, no está preparada, mientras en otras partes del mundo hay la búsqueda a sus raíces, a la espiritualidad. Era muy extraño, por ejemplo, estar con los hindúes budistas o con los sikh de la India donde ellos leen libros gigantes y hacen sus ceremonias, en el templo de oro, por ejemplo, eh, y estuve con ellos compartiendo la ceremonia. Pero en el momento, cuando estamos así en, en unión espiritual, ahí no hay un lenguaje, sino más bien esas personas tienen un poder o una conciencia espiritual de intercambiarse a un nivel superior. Y sin palabras, hay un aprecio gigante. Ellos saben de qué se trata. Ellos saben que estamos peregrinando para tratar de despertar a la humanidad en el sentido que, por favor, no olvide que es su planeta, ya no destruya más su casa, uh -huh. empieza a amarlo. Y más que amar de esa forma a la tierra, empieza a amarse a sí mismo, empieza a amar a su hermano, a, la a los pajaritos, a los arbolitos, a los Paraná, ríos. Esto no busca ser una religión. perdón No busca ser una religión, no ni, es ni una creer religión. que hay un Dios, que no. es la naturaleza, no. o está, digamos, alejado de eso. Es simplemente una conexión La con nuestro planeta, con la Tierra, con lo que viene de ella, digamos, para dejar en claro, ¿no? O sea, no es que se profesa un dios no. naturaleza. No, no. Eh, es simplemente conectarse de, de, a través del espíritu con, con lo que nos rodea, con lo que tenemos este al alcance. Perfecto, tú lo has dicho muy bien y yo creo que tú lo dices porque sientes ese espíritu ya que eres mujer. Y en este país, pues a todas las mujeres de Uruguay hay que recordar que tiene energía femenina, porque están rodeados del mar y del río. Y eso es, en la cultura antigua, un poder muy especial, ya que la mujer transmite los sentimientos, la mujer crea, la mujer hace la creatividad. En los hombres somos más los intelectuales, los pensadores. Entonces, en la época actual, la humanidad vivió muchos años, miles de años, demasiado su, su mente, hasta que degeneró y empezó a destruir su propia conciencia. Pero la mujer todavía puede rescatar eso. Y Uruguay tiene ese poder, yo creo que te hace hablar justamente eso. No se trata de una filosofía de religión, más bien se trata de una conciencia, de retornar a lo que fuimos. Somos seres de la tierra, hijos de la tierra, hijos de la luz, hijos del sol. Ahora, el ser humano no solo se ha encargado de destruir su conciencia, sino también el planeta. Es lo eh, mismo, El planeta sí. está en un deterioro constante y el responsable es el ser humano ahora. entonces El mensaje que, que a ti te da esa conexión con la naturaleza, con la Pachamama, es, es apocalíptico, o sea, vamos muy mal. O, o podemos revertir esta tendencia que, que estamos teniendo, o este ya es un camino sin retorno. Bueno, esta es una pregunta sabia, porque eh, es muy concreto de qué se trata. Eh, hay que ser sinceros, según como está caminando la humanidad, estamos a punto de causar un desequilibrio mundial. No solamente porque hay estas guerras mundiales y todo esto, sino más bien porque toda la tierra está reaccionando violentamente. Hace poco estuve en Chile, me invitaron a hacer la ceremonia de la lluvia, ocho años no llueve en Chile, en el norte de Chile. ¿Y por qué? No porque la tierra hace eso, sino porque la humanidad empezó a causar demasiado daño, se tala muchos árboles, mucha minería, entonces el ecosistema cambia. Y esa pobre gente ya no tiene casi agua y empieza a regalar los animalitos hacia el sur de Chile los manda, entonces está seco. Busca soluciones y no encuentra, los científicos no pueden con los aviones bombardear y traer lluvia, ya no se puede. Entonces nos han traído, me han invitado a hacer la lluvia y ha funcionado, pero el mensaje no es hacer la lluvia y que funcione, que caiga la lluvia, el mensaje es la conciencia. ¿Por, ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué le estamos causando al planeta? Y al decir el planeta nos estamos causando nosotros mismos. Es como que nos estamos haciendo un daño propio. Y exactamente, estamos en un punto decisivo O cambiamos la historia del mundo y empezamos a reconstruir como un jardín, a volver a sembrar, o continuamos con la conciencia dañada o mala de seguir eh, causándole esta herida a la madre tierra. Pero a veces este, los, lo, las personas nos sentimos muy poca cosa a la hora de incidir en ese cambio de, no de, de políticas y demás. Nosotros también tenemos nuestros problemas aquí en Uruguay. Y a veces son este decisiones que, que trascienden a cada uno no como cómo cuidar nuestro nuestro territorio nuestra agua sobre todo por ejemplo aquí en uruguay y, y demás este cómo podemos este cada uno de nosotros este sentirnos más conectados con la naturaleza y por lo menos creer que hacemos nuestro aporte ya yeah. muy bueno eso eh, no pensar que somos pequeñitos y chiquitos pensar que Todas las profecías de miles de años hablaban que nosotros somos hijos de la luz, hijos del sol, hijos de la tierra. Esto significa que tenemos un poder creador. Este poder creador te hace crear, como ahora, por ejemplo, tienes la posibilidad de destruir o crear. Si estuvieras en un programa de manipulación diciendo eh, mensajes totalmente locos para la gente tomen Coca-Cola, hamburguesas y esas cosas, no sé. Pero si estás diciendo por favor recuerden que nuestro planeta es vida, agua es vida, por favor respeten el agua, no contaminen el agua. ¿Qué estás haciendo? Estás creando. Y solo una persona, un ser humano. Entonces nosotros hablamos que el despertar de ser humano empieza aquí, en los sentimientos, en su corazón, que todos nosotros llevamos un sol interno, que todos nosotros somos capaces de crear, no importa cómo, el constructor en su construcción, el panadero en su panadería, pero en el momento de obrar bien, de mandar una energía positiva, estás creando, somos capaces. O sea, todo trata de cada ser humano. Tú como chiquito puedes cambiar el mundo, pero así como chiquito puedes destruir el mundo. Eso significa puedes a la vez ser gigante y grande y creador. Es despertar aquí tu sol interno. Más allá de, de, del mensaje y de lo que, que predicas, me gustaría conocer un poco eh, tu manera de sentir fundamentalmente cuando te, te encuentras en una ciudad. En sí. una ciudad rodeada de edificios, con vehículos, con contaminación, con, con celulares, con computadora ¿Sientes que perteneces a ese mundo? ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo logras la conexión con la naturaleza en medio de una ciudad? Difícil. Yeah. Hay que ser sinceros. Eh, me cuesta mucho estar siempre en las ciudades. Por ejemplo, eh, yo vivo siempre en la naturaleza. A orillas de un lago, en las faldas de una montaña. pero Eh, soy de la ciudad también. Este mundo que trabajo de, de las películas, la música y todo este, este campo, de yo le llamo el arte espiritual, eh, tiene que ver mucho con la técnica y la ciudad. Y también mis hermanos, la gran parte, viven en la ciudad. O sea, hay que aceptar que somos ya parte de una civilización que creó ciudades en vez de crear templos o, o casas de la naturaleza. Entonces, no es fácil. Pero a la misma vez, si tú tienes la relación con la Madre Tierra, no importa. Tú puedes ir al parquecito, al árbol y concentrarte y empezar a intercambiar las energías. ¿Por qué? Porque todo tiene espíritu y el espíritu hace vibrar. ¿Ya? Aunque no te se den cuenta, pero ahora hay una conexión. Entonces, estamos conectados. Y si aquí vieran dos árboles, un río, estás conectado. Cuando llegué a Uruguay, pues del avión sentí el mar. Y cuando ya estuve dentro de la ciudad, pude estar en el río, mirar el río. Y eso me, me llena de energía. Y yo le hablo al río. Y el río tiene un espíritu gigante, pues, ¿no? él me cuenta toda la historia, y eso es la ventaja, que la ciudad también tiene naturaleza, solamente que hay que saberla ver y apreciar. Bien. Iñabobby, para ir terminando, me gustaría que nos cuentes un poco toda la simbología que llevas, ¿no? Ah, Porque ya. tenés un banderín esto, especial. Eh, sí. Contanos un poco esto que nos traes. Bueno, eh, esto significa eh, la vara, ¿no? La vara de poder, que en este sentido es como una pirámide que mantiene mi energía. Entonces, debo de mantenerla siempre derechita, para que la energía del espacio, de las estrellas del sol, llegue y se conecte con la energía de la Tierra. Y por eso, como tú decías, no eh, a pesar de estar en un estudio, sin embargo, esto tiene el poder de unir energías. Y yo siento la energía, porque esto han tocado los sabios, los abuelos, y yo lo, yo lo sigo tocando, o sea, sus energías están presentes. Y esto simboliza nuestra espiritualidad, los tres mundos, el cóndor, el mundo del cielo, las estrellas, el puma, nosotros, los humanos, y la serpiente, la madre tierra. Entonces están unificadas las tres energías. ¿ya? Uh -huh. Estas tres energías, que la que es la cosmovisión andina, unifica un mensaje, el mensaje que todos nosotros, el pueblo humano, es el arco iris, que cada colorcito es una comunidad, un pueblo, un país, un continente, y que todos ellos forman la luz. Entonces la huipala, que era el símbolo, como la bandera de representar nuestra cultura, simboliza esto, este es el arco iris, y cada cuadradito es como una región, un sector de la, de la tierra o del lugar donde tú eres. A la vez tengo <ríe> los poderes de del cóndor, que simboliza el amor, los sentimientos, el afecto, el águila, que simboliza el saber, el pensamiento, y eh, de la selva amazonas, el papagayo o el guacamayo, que signi significa la viveza de poder poder, manifestarse en la naturaleza, cómo andar por los caminos de la vida. Qué bueno, qué interesante, interesante, ¿no? Vas a presentar un taller. Así, este Estar así ofreciendo un taller de meditación en, en los próximos días y además de, de, de tener estas películas a disposición, películas y música, uh -huh. a disposición de quien esté interesado en, en, en tu trabajo, en tu mensaje fundamentalmente. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Ahí la película... está la dirección para, para averiguar sobre el taller de ah, mañana. Sí. Ahí está, está gráficos. Muy bien, gracias. Sí. La película que... Sí, la película recopila eh, los tres años de peregrinaje que hice, el caminar por la cultura solares de cultura solar en cultura solar, recopila todo esto, y al final la esencia de ese peregrinaje de tres años, de entrar los bien. templos, pirámides, y la música son las, los temas ancestrales, son las oraciones ancestrales que se hizo una composición, en justamente lo, lo ancestral con lo moderno, con la ciudad, Muy con bien. instrumentos nuevos. Bueno, bueno muchas gracias por tu visita al país. Me alegro saber que Uruguay, con el contacto con el mar, al menos de ahí, tenemos buena energía. Sí, los sentimientos. Sí. Eh, es, es un lugar de sentimiento, hay que aprovechar eso. Eh, siempre saludar al mar. Muy Decir bien. que nos limpie los sentimientos y, y nos aumenten la felicidad y los realidad, sentimientos. En realidad, ¿cuántas veces los uruguayos pasamos y por el hecho de estar acostumbrados, hasta no es indiferente que estés allí? No, pero al, valoramos al costado, mucho. ¿eh? Yo claro, creo que la rambla igual, no, valorás, por ejemplo. Sí, pero en el día a día, te, te, te bajo al día a día pero la rabia de veces ni advertís que tenés no, ese esa inmensidad de, de, de río tan ancho como un mar eh, ahí a, a nuestra disposición. Así que es hora de que comencemos a hablar y a cuidar fundamentalmente eh, lo que son nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias. Y a Pami muchas gracias muchas por gracias, la visita. Muchas.